Lección 8 Ejercicio 12 Hola, ¿desean comer? Sí, la lista de platos, por favor. ¿Puedo aconsejarles algo? Eh, sí. ¿Qué nos aconseja de primero? Pues tenemos un cóctel de gambas especial. O el gazpacho, que también es muy bueno. Vale, y yo prefiero el gazpacho al cóctel. ¿Y tú, hija? Pues no sé, no tengo mucha hambre. Creo que voy a tomar algo ligero. ¿Tienen ensalada mixta? Sí, claro. Es muy fresca y rica. Vale. Entonces, una ensalada mixta y un poco de pan tostado, por favor. ¿Y de segundo? Yo no quiero nada de segundo, solo postre. ¿Tu papá? ¿Qué tomas? Veo que tienen calamares a la plancha. Y también arroz blanco. ¿Algo de beber? Yo una copa de vino tinto y un zumo de naranja para mi hija. ¿Desean postre? Sí, una crema catalana, por favor. No tenemos crema catalana. Le aconsejo el flan. Es muy bueno. No, eso no. Entonces, una tarta de chocolate. ¿Qué más desean? Yo solo un cortado con mucho azúcar. Café para usted, señorita. No, nada más. Gracias. Ahora traigo el zumo y el vino. Para el primer plato tienen que esperar unos minutos.